Vamos a compartir ahora la lectura de Números capítulo 12. Libro de Números, Antiguo Testamento de la Biblia, capítulo 12. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer Cusita que había tomado porque él había tomado mujer Cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés: A a r ó n y a María: Salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó á Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo moisés entonces la ira de jehová se encendió contra ellos y se f u e y la nube se apartó del tabernáculo y aquí que maría estaba leprosa como la nieve y miró aarón a、Arona、maría y aquí que estaba leprosa y dijo aarón a、Arona、moisés ah señor mío no pongas ahora sobre nosotros este pecado Porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, Pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿No se arregonzaría por siete días? Se ha e c h a d a fuera del campamento por siete días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento siete días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de a c e r o t y acamparon en el desierto de Parán.